Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en aftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de bengue y me dijo ¿Qué le pasa atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el miágara en bicicleta Thank you. que hago, princesa? tiene y un papel de meseta me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo otro paciente. Tranquilo, Bobby. baje los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niagara en bicicleta. No me digas que Zdjęcia